El que sí ha llegado es nuestro queridísimo Juan Manuel Badaloni, que ha tenido un par de, ahí de cuestiones que no ha podido venir el jueves pasado. Nos quedamos con él da un liable ahí. ...esperando que era lo que sucedía y hoy ya lo tenemos aquí. Estamos Muy aquí. Muy buenos mediodías. días. Buenos medios días. Se quedó descargando el tono de... Sí, quedó ahí dando vueltas. ¿Se colgó? Ahí. Sí. <risa> Estuvimos por acá pero llegamos sobre la hora... ...entonces lo guardamos para este jueves para hacerlo bien y completo. Perfecto. Como cada jueves, música para recomendar... ...que está ahí disponible para descargar de forma gratuita. En este caso un homenaje un poco tardío pero no quería dejar de, de, de hacerlo eh, hace unos días en realidad en la, en la madrugada del 24 de mayo del domingo eh, nos levantamos con una triste noticia el, el suicidio de Adrián Nievas eh, más conocido como Toto eh, una especie de, de prócer del electropop argentino un tipo con una carrera oculta pero a la vez que tuvo su momento de mucha visibilidad y de mucho reconocimiento cuando cuando fue el cantante y uno de los digamos, artífices de Adicta. Sí. ¿no? Una banda que sonó mucho en los años... en los 2000, sobre todo. De hecho, su, su disco más que más sonó, digamos, del año 2000, justamente. Eh, como decía, un pequeño homenaje, una banda que escuché mucho en, en mi adolescencia tardía también. No me voy a hacer tampoco tan de joven. <risa> <risa> eh, y nada, las canciones de Toto son muy lindas, tienen como un clima un poco oscuro. Y hay una nota que encontré, hay dos, dos despedidas, se hicieron muchas despedidas en estos días, eh, porque fue bastante sorpresivo y además se suicidó. No voy a hablar de las razones, eh, aunque algo me gustaría mencionar, eh, después eh, se hicieron varias, varios homenajes y encontré dos notas que me gustaron mucho, una es de Pablo Shanton, periodista del CI y ahora creo que escribe en Clarín. Eh, donde él lo despide él tiene mucho que ver con Pablo con este, con este movimiento del electropop es letrista también de muchas de las canciones de Leo García otro otro sí. personaje de esta escena digamos eh, y la otra nota que me gustó mucho es de Schumberg Vera Rojas periodista venezolano que escribe en el No de Página 12 es entre otros medios y él dice algo así como que Toto y, y Con sus canciones, tanto las solistas como con las adictas Convirtió la, me la melancolía en un ritual bailable Me gustó esa definición, ¿no? Porque estaba esto de, de la melancolía, de las letras como tristes Y que uh -huh. se, se quiere, pero a la vez las bases electrónicas Invitando un poquito a moverse también Una cosa que sí, en otro polo distinto pasa con la cumbia también, ¿no? Dicen que la cumbia es un poco una tristeza que se baila, ¿no? Sí, de alguna manera cuenta mm. las vivencias de... de... Testiva, si se quiere, de una Ajá. manera alegre, para mover un poco la pata. Sí, así que pensando en esto de, de homenajearlo a Toto, me encontré con que su disco, Ciudadano Toto, del año 2003, un disco que c circuló en CD-ROM. ¿Te acordás lo que era el CD-ROM? Uy, <risa> sí, me suena. Bueno, a, a, él andaba con el CD-ROM distribuyéndolo por sus shows y un muy lindo disco del año 2003. La canción que elegí es la que abre el disco. Lo pueden descargar de ciudadanototo.com. Eh, ahí está... ...está el disco completo para descargar. Van a entrar en la página y van a ver una cosa muy rara... ...había un mensaje que un poco tiene que ver con... ¿no? ...cuando se, se piensa en por qué tomó una decisión como esta... ...de quitarse la vida... ¿no? ...en un momento así de, de, su, de su carrera, digamos... ...en que había vuelto a tocar este año... Había, ...estaba trabajando en, en nuevas cosas... Eh, ...aparece un mensaje ahí donde dice que estaba buscando... ...una silla de ruedas para su mamá. ¿no? Eh, algo que me, que me gusta resaltar de él, de su carrera, digamos... ...es que nunca... ...se animó a vivir 100% como un artista, digamos... ...tenía un montón de dificultades económicas... Eh, ...y de todo tipo, digamos... ...pero por elegir vivir para su música y por su música... Eh, y me parece que esa entrega hacia, hacia la obra, hacia su propia obra está buena rescatarla sí. y bueno, un poco le costó, digamos, pasarla mal y tomar esta decisión eh, aparentemente tenía unos problemas económicos que no le permitían ayudar a su mamá que estaba atravesando un problema de, de salud eh, la semana pasada se hizo un muy lindo homenaje se juntaron los músicos de Adictas su banda y muchos amigos y le hicieron un concierto homenaje en Niceto que por suerte se llenó, estuvo in increíble y que era, todo lo recaudado era beneficio de su mamá y de, y de su familia ...así que estuvo, estuvo bueno mm. ese, ese doble gesto de homenajearlo y a la vez ayudar a su familia... ...pero bueno, nos quedamos con sus canciones, con lo bueno... Eh, ...con este disco que está buenísimo, que descárguenselo porque vale la pena... ...y la canción que, que elegí es un poco profética, lamentablemente... Eh, en, ...tiene una parte que dice cada vez siento menos respeto por mi vida... ...no tengo miedo a morirme, ¿no? un poco eh, como epílogo de, de su vida y de su obra... Eh, escuchamos entonces, ¿querés? www.ciudadanototo.com, se descargan de ahí este disco. ¿Tiene más de uno para descargar? Eh, sí, hay, hay, hay más material para descargar. Es una cosa rara la página porque es una especie de blog personal donde él publicaba, no sé, audios, textitos, grabó, no sé, grabé una canción nueva de Silvio Rodríguez y la subía. Eh, de paso, bucéenlo y recuerden un poco de qué se trataba esta obra de Adrián Nievas, más conocido como Toto. Escuchamos Lo que enferma, la canción que abra, abre Ciudadano Toto del año 2003.